Hola qué tal amigo mío, nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas, no se transita por ahí. I'm Escucha bien, amigo mío, yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión Que mientras en este mundo sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matarnos Parte.